Sí, ¿Se siente bien? Sí, se siente bien. Bienvenidos doncs, a la primera presentación de, del día de hoy, del segundo día de la tercera fira del libro anarquista de, de Mallorca. Hoy eh, tenemos aquí en José Ardillo, que nos presentará la última novela eh, que ha escrito, que es diu eh, Buenos días, Sísifo, que tenéis aquí aquí abajo i bé, jo només volia fer dos minutets de, de petita introducció i comentava que, que estem molt contentes de tenir aquí en José Arnillo eh, és una persona que igual moltes hau llegit també no part de, de narrativa sinó eh, molta feina que ha fet ell en, en assaig durant molts anys eh, des del col·lectiu Los Amigos de Lut a, a també Uh, obres uh, uh, en solitari una publicada pel Salmón fa ja de poc, d'ensallos uh, sobre la libertad d'un planeta fràgil i una col·laboració extensa en revistes de, de caire, caire antidesenvolupista que ve que, que moltes han aterrissat aquí a Mallorca aquests últims anys i que estan tenint força ressò des, de, des, de, des de Raíces i Argelagues i Cul de Sac, etc. Aleshores, dit això, uh, Just des de la fira del llibre anarquista d'enguany les, tota l'assemblea la, que hem organitzat la Fira estaven interessades justament en, en anar més enllà de, de la dinàmica d'assaig no? que en general doncs, eh, doncs les persones que vau estar aquí a la segona edició o a la primera sempre hem prioritzat l'assaig com, no? com, com a eina narrativa no diguésim per presentar llibres a la, a la Fira i enguany guany doncs, eh, hem tingut així la idea i no sé, del meu punt de vista crec que encertada de, de sortir també de l'assaig en el sentit de, eh, avui presentem una nova demà presentarem un, un còmic i tenim la idea no?, d'agafar altres formats que creiem que són molt potents també a l'hora de, no?, de fer crítica política que no només eh, tenim l'assaig la, com a eina eh, aquesta novel·la és la tercera de, de José Ardillo eh, després del de Salari del Gigante i la repoblació i eh, d'alguna manera nosaltres doncs, el que ens feia ganes és veure doncs, com eh, doncs, eh, aquí aquí eh, d'alguna manera es, es fa una aposta per fer una crítica política des de, des de la narrativa d'anticipació no? des d'imaginar-nos com pot ser per un costat, en, les, en el cas de dues primeres novel·les com pot ser una mica no? el, el món futur i per lo tant nosaltres fer des d'aquí no? una crítica al, al present i la última novel·la que està molt més centrada en, en el món no? contemporani no? o present d'alguna de, manera després tu bé ens l'explicaràs, però de la lluita de, per sortir de la, de la tirania un poc de la, de, de, del món urbà o món industrial en el que ens ha tocat viure aquests, aquests anys Jo no m'és mi tancar la presentació que en una petita cita d'un article de, de José Ardillo aquí a la revista Raíces eh, només per a, per a tancar Què diu així? Diu, la dominació lanzada contra la naturaleza Se vuelve contra la especie humana que, poco a poco, se ve obligada a una organización total si quiere subsistir en un medio cada vez más, artificial, más artificializado. La guerra contra los límites que impone la naturaleza se resuelve en guerra contra la libertad, porque las personas solo pueden ser libres admitiendo su responsabilidad en todo lo que hacen, justo lo que la sociedad industrial impide. La sociedad de masas evoluciona en el sentido de una organización técnica que cada vez más la encadena a un destino que debe acatar con los ojos cerrados a més deso la palabra y cuando vulguis eh, després eh, obviamente tendremos un espai de de debate igual que en les altres presentacions així que después ya agazaré torn y, y podu y vos puedo apuntar el debate gracias gracias a, gracias a la tiavi por la presentación Después de esta cita, no sé si voy a estar a la altura. Bueno, la, la has escrito tú, o sea que... Ha, ha quedado como muy lapidario. Eh, quería decir que cuando nos han invitado desde Transitan a, a venir, tenía un poco de miedo porque... Bueno, miedo. El hecho de... En una feria del Liban Anarquista, donde sobre todo se presentan más proyectos militantes o relacionados con prácticas concretas, Pues es un poco heroico abrir un espacio para algo que es más... más, más, más alto, ¿sí? como algo que no, no tiene una relación directa ni con pues, la militancia o, o una práctica política con, concreta. Entonces, eh, hay como una humo también un, para, un paralelismo en, en el hecho que eh, la idea de escribir una narrativa es para mí también abrir espacios a como hacer paréntesis o abrir pausas, ¿no? en, en el digamos en, la, en el ritmo de la vida cotidiana, también eh, en lo que es la práctica, ¿no? De tal eh es como abres un espacio donde donde cabe la reflexión y es una reflexión más pausada y donde donde abres un espacio para, para la duda pues ¿no? ese eh, es, es casi heroico no de alguna forma que hayáis hecho este, o sea, me, me parece muy bien que hayáis hecho este espacio para que haya el eh, sitio para un proceso eso no para narrativa, cómico cosas que entre comillas se podría decir que es más artístico ¿no? eh... Entonces, bueno yo, eh, digamos que el, el ley motiv de, de la presentación es, es la este último libro que es una, este, libro, este último libro en concreto es una, una autoedición porque no había encontrado tampoco busqué muchísimo pero no, no había encontrado a nadie que se interesaba para editar el texto y la verdad es que fue fue bastante o sea, aparte de tener que escribirlo y tal, corregirlo pues también tener que editarlo fue bastante complejo y fue gracias a una red de, no de amigos y aliados que pudo salir el libro, eh, porque además eh, yo no, no vivo, en, no vivo en o sea, estoy en el sur de Francia, entonces era un poco complicado también para bueno, toda la edición, la impresión, la distribución, entonces eh, también hay una historia de, de amistad ¿no? eh, detrás de la, de la distribución del libro. Eh, Eh, bueno yo no voy a referirme tampoco de, de, no voy a referirme en concreto al, tanto a la novela porque bueno es un poco difícil explicar siempre un, una novela un texto narrativo un texto literario yo quería simplemente decir como algunas eh, algunas palabras en, en, eh, en creo, creo que rodea más bien a mi proyecto narrativo que no, no es tampoco tan original pero bueno Eh, quería hablar de algo así como lo que sería la, la novela frente a lo que es el vendaval del progreso, ¿no? Entonces tengo la visión de que estamos en medio de un vendaval y, y que se llama progreso. Entonces, eh, frente a eso, pues, podemos hacer textos teóricos, podemos hacer ensayos, podemos hacer prácticas, podemos hacer muchísimas cosas. Entonces... Eh, para mí el, eh, la idea de eh, abrir un espacio narrativo es también el abrir ese espacio a la duda ¿no? porque eh, digamos que el, el, por ejemplo, en el ensayo siempre hay como una, una afirmación ¿no? aunque sea una afirmación crítica eh, mientras que la novela siempre es más el espacio de la, del cuestionamiento de la duda, de la ironía Entonces, eh, lo, que, lo que me interesa es eh, cómo nos situamos frente al vendaval ¿no? Eh, Haciendo una reflexión sobre lo que significa la novela hoy O lo que ha significado la novela en, en el mundo contempo, contemporáneo eh, Para mí es ese espacio de libertad eh, Donde podemos reflexi re reflexionar Sin tener la urgencia de una acción Entonces eso es interesante eh, ¿Qué pasa? Que en el mundo de hoy mmm, Digamos que hay, hay muchas opciones narrativas Hay muchas opciones de, de reflexión narrativa Por así decir Y a mí lo que me interesa es eh, jugar un poco con esa idea del, del vendaval, ¿no? Estamos en, estamos en medio de un vendaval, ¿cómo hacemos? Si hacemos un... construimos una especie de refugio, o sea, sería la novela Refugio, ¿no? La novela como refugio. Si hacemos un refugio que es muy muy rígido, muy sólido, eh, no es una buena estrategia porque para oponerse a un vendaval. Pero si hacemos algo que es también muy flexible, al final el vendaval nos arrastra. Es un poco el dilema de la novela moderna. Eh... La novela desea un espacio de libertad puede convertirse en un espacio de servidumbre, que es un poco lo que ocurre con la novela moderna, que al final eh, es demasiado disolvente, se, se, se diluye fácilmente, se, se adapta demasiado al vendaval y al final eh, el vendaval se la lleva, se convierte también en, en, en materia de ese vendaval. El problema opuesto es eso no es hacer algo eh, basándose a lo mejor en cánones demasiado rígidos y, y convertir hacer algo eso que, que al final eh, también se, de, se destruye porque porque no, no tiene nada ni, no tiene ninguna flexibilidad pues habría otra vía que es una vía muy, muy complicada que es eso no intentar hacer como algo que es a la vez sólido y que es a la vez flexible es un poco el, el reto de la, de la novela clásica contemporea contemporánea vamos a decir eh, que para mí el, el, digamos que el, la pro, el problema central es eh, cómo la narrativa se sitúa frente a ese vendaval del progreso para mí no es un tema es el tema o sea, es, no es un eh, es, es la cuestión ¿no? porque además podemos podemos trazar rápido, fácilmente un hilo que une un poco toda la, la literatura contemporánea la literatura moderna en muchísimos autores muchísimas obras ¿no? por ejemplo pues no habéis eh, citaba este artículo que es una reflexión sobre eh, por ejemplo, la, la ciencia ficción en cierta época en los años 50 y 60 la ciencia ficción la distopía eh, cómo como reflexionaba frente a, en la posguerra no en la inmediata posguerra frente a los avances de la sociedad industrial ¿no? pues hay una reflexión ahí hay, eh, hay la distopía y la utopía pues eso es, es un interesante Eh, es una parte de las opciones eh, que podemos tener frente a ese vendaval ¿no? la, la distopía que es lo que, bueno en grosso modo cuando escribí la primera novela eh, El salario gigante es más bien eso no es una obra de distopía pero eh, insisto que para mí es muy importante eh, jugar con esa flexibilidad y esa rigidez, también porque eh, después de ha habido muchísima experimentación en, en el terreno de la narrativa y de la novela y entiendo que para mí estamos un poco ya más allá de esa experimentación estamos en la post post post experimentación entonces yo no tengo vamos a ver, podemos utilizar modelos clásicos que sean rígidos pero que sea que, que tengan cuenta de, de ese problema de la flexibilidad de la ironía pues pues por ejemplo en, el, en, la, en la primera novela yo había había sido un modelo más rígido y en, en este último libro intento hacer algo que sea más que juegue más con esa, con esa flexibilidad repito, siempre hay, siempre hay el peligro de que de que la novela se convierta en pues eso, ¿no? se, se sume a la propaganda actual, o sea, al final no se distinga eh, el discurso narrativo de que quiere ser ese espacio de reflexión crítica que no se, que no se que, que no, los, no se pueda distinguir de toda de todo el ruido y de toda la propaganda eh, que produce ese, ¿no? ese venda en el que estamos metidos ¿no? eh, y por eso también decía antes que el, la mayor parte de la novela hoy se ha plegado a, a la industria vamos a decir del ocio ¿no? y aunque puedes encontrar a lo mejor una, una narrativa que, que está muy muy eh, Eh, como sigamos in eh, se, se invierte mucho en esa en esa experimentación o, finalmente no está, está, está demasiado fundida ¿no? con, hace, hace cuerpo un poco con, con toda esa con, toda, con la sociedad o sea, con, con el ruido con el ruido que, que hay no en el vendaval bueno eh, me interesa mucho, por ejemplo, ciertas ciertas novelas por ejemplo, pensaba en, en tengo algunos ejemplos por ¿no? eh, ejemplo, Subida por aire de Orwell que es, un, es una novela que intenta justamente jugar con, esa, con esos dos factores ¿no? eh, por, por un lado hay una, hay una rigidez porque la, porque hay un, hay un discurso que es muy eh, muy crítico frente a la modernidad, pero también hay una cierta ironía entonces me interesa, me interesa eh, combinar ¿no? de nuevo esa rigidez y esa flexibilidad y eh, no sé si bueno más o menos ha, ha podido quedar claro todo esto eh, para relacionar un poco a lo mejor este este último libro con, con lo que era esta primera obra o sea, eh, también decir que Como, como decía sabino hay, hay una hay una lectura del presente o a sea, esta novela por ejemplo con respecto a salario gigante es una novela que está más eh, más en la ironía está más en la flexibilidad porque está está haciendo una, un sondeo directo sobre el presente ¿no? se sitúa en el presente y lo, los personajes están más sometidos a un poco a ese escalpelo crítico irónico que está, que está hoy no entonces eh, digamos que hay una una lectura un poco, como si dijéramos, en clave a veces humorística y más bien el, la idea del, del antihéroe. ¿no? Una cosa que, que me interesaba también era, porque en este libro un poco del leitmotiv es también lo del de éxodo urbano, o el retorno a la tierra, todos estos temas que dentro de la, las últimas décadas son temas clásicos. Me, me interesaba volver sobre esos temas y un poco verlos a la luz a la luz de hoy no eh, pues, analizando como o sea, con el contexto que se ha dado después de posiblemente desde los años 60 ¿no? y lo que intento hacerlo es eso es como eh, hacerlo un poco en la clave no heroica sino más bien cómica no siempre pero también y por ejemplo me, me interesaba mucho sacar a, por ejemplo, a la figura del desertor también y eh, como figura, pues, una persona que a lo, que a lo mejor no, no busca tanto eh, enfrentarse a, sino huir de, pues también como sacar partido de esa idea ¿no? de, la, del, de la persona que deserta, y que quizá no quiere enfrentarse, ¿no? A, la, a ese vendaval que va arrasando y que intenta un poco intenta escapar, o ¿no? intenta buscar espacios, intersticios ahí, ¿no? donde donde pueda sobrevivir al margen del vendaval. Entonces también hay una también hay una, un tratamiento irónico de esa cuestión porque necesariamente es como una especie de huida imposible, de alguna manera. Eh, hoy en el mundo en el mundo actual Encontrar intersticios o márgenes que no hayan sido arrasados por el vendaval pues es muy difícil o casi imposible. Entonces, se juega también con eso con esa situación que es trágica y a la vez cómica. ¿no? Pues, me interesaba también eh, dar, dar cuenta de ese, de ese proceso. ¿no? lo que, por ejemplo, en la primera otra novela que era distópica había un tratamiento más, por así decirlo y uh, no es no sé decir clásico pero más uh, de, de panorámica político uh, crítico no personajes tenían menos estaban tenían menos el, el pie de, el, en la realidad no eran menos de carne y hueso los protagonistas no eran tanto personas o personajes como grandes fuerzas que estaban enfrentándose no Eh, la historia, la civilización, la, la utopía, eh, el progreso, la industria, todo esto ¿no? mientras que aquí es, es más una bajada a la, a la realidad con personajes que están recorridos por contradicciones terribles pero que se muestran de una manera cotidiana ¿no? en, en esa especie de, de ironía que podemos palpar ¿no? eh, en el día a día porque pues nosotros de alguna forma estamos también enfrentados a esas paradojas es decir eh, a mí lo que me interesaba también eh, con, con la novela es que de alguna forma tomas distancia y te permite un poco de, como eh, pues eso ¿no? eh, dar eh, dar cuenta de esa paradoja es decir estamos somos vivimos en la paradoja pues me, esa me interesaba también no Y bueno, creo que no voy a decir mucho más, creo que ya podría, podría servir como una, una introducción a, o sea, a la discusión si os apetece pues, participar en el cuestionamiento.